Lo tenemos de tempranito acá compartiendo la mañana a nuestro querido amigo Germán... ...que vino desde Bariloche y pasó por acá por la radio y lo tenemos acá. está viendo Llegaron está. las facturas. Sí, además. Además, cumplió con su palabra impecable. Me contabas hace un rato que me compartías de un reciente comunicado con respecto a Bariloche, Mascardi... ...y hoy eh, compartíamos lo que eh, en la primera hora que hacemos ese picoteo de voces sensaciones e imágenes, eh, la palabra de la Ministra de Seguridad que eh, habló luego de la reunión sí. que tuvo a nivel nacional con el Ministro de Seguridad de la Nación, que mm, pidió fundamentalmente un comando especial de todas las fuerzas, incluso contó como novedad que eh, le ofreció la aplicación que acá en Río Negro se aplica con celular mediante este un banco de información para cuando te han parado más de una vez, seguramente ha pasado el celular ahí que tienen quienes hacen ese, el operativo. Bueno, este un mega comando en Mascardi y, y la situación que un poco está bueno poder contar cómo se está viendo allá. Bueno, y había al respecto un comunicado me decías hace un ratito. Sí, sí, es así igual. Ayer también la la secret, la ministra de Seguridad mm. de la provincia de Río Negro pidió ser parte de ese comando sí, que sí, vos sí. estabas ahí mencionando. Bueno, hoy en la mañana se conoció un comunicado que llegó de digamos desde Eh, prensa de Bereltic Neck, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, firmado justamente por Alberto Bereltic Neck, Luis Dillá como el diputado nacional, y Agustín Domingo, diputado nacional de Bariloche. El comunicado, no lo voy a leer, pero voy a comentar un poco, se, eh, comienza Villa Mascardi, nuestra soberanía nacional en riesgo, ¿no? Dice el comunicado, lo que está ocurriendo en Villa Mascardi es consecuencia de la falta de respuestas de la justicia federal y producto de la inacción del gobierno nacional. Así, ¿no? Al hueso arranca, ¿no? Mm. Los repetidos hechos de violencia extrema ocurren en territorio federal dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Son tierras que pertenecen al gobierno nacional, con lo cual no es un tema que puedan resolver por sí solos el gobierno de Río Negro y la municipalidad de Bariloche. Bueno, un conflicto que ayer a la tarde tuvo un... vamos a decir, un, un, un foco importante eh, porque Diego Frutos, el dueño de La Cristalina, el lugar donde, digamos... Eh, están sucediendo todo lo que está pasando, no está no estamos hablando ahora Walter del territorio de Parque Nacional La Huelguapi, ¿no? Por así decirlo. Estamos hablando de las zonas aledañas y ayer fue una jornada eh, si se quiere un poco tensa porque eh dio frutos, como decía el dueño de la cristalina, que fue un lugar incendiado eh, la última el último lugar incendiado es eh, digamos son lugares grandes, etarias con casas, sí, lugares sí. lindos mirando el Mascardi, ¿no? Eh, fue los radales Sí. Bueno, Diego Frutos ayer, porque muchas veces una de las acusaciones también que le decían a Diego Frutos es que no vive en Bariloche, vive en Buenos Aires, Pero... y bueno. Diego Frutos estaba en Buenos Aires cuando sucedieron todos estos hechos del domingo para acá y eh, ayer llegó a Bariloche a, a la tarde, tipo 4 de la tarde, te decía que fueron momentos tensos porque bueno, también hay que decirlo, ahora el 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario Sí. de lo sucedido a Rafael Nahuel, de la muerte, del asesinato uh -huh. eh, a Rafael Nahuel, y es un clima que ya se está como eh, caldeando, si me permitís, coloquialmente, pero me parece es que raro. Van, a, van a suceder cosas, Walter. Sí, es raro, primero porque son hay una convivencia, obviamente eso supuestamente es de parques nacionales, supuestamente parque nacionales pues hizo venta ahí, Pero a la vez la eterna discusión de parques nacionales hasta dónde puso el alambrado ¿no? y mm. de qué manera lo hizo. Bien, primer tema. Eso de la historia lo marca así. Lo, eh, después de ahí son casas de aquellos que tienen poder adquisitivo importante que tienen ahí su casita en el lago. Imagínense, hay gente de plata que hace eso Y también a la vez se convive con alguna que otra iglesia o alguna que otra que se fue dando la posibilidad de también tener este un espacio, un terreno en esa zona. Bien, a partir de ahí, toda una recuperación territorial mediante todo una, un reconocimiento. En su momento además hablaba de la generación de una machi, que es un momento este, para como yo mapuche muy fuerte que se estaba dando en, en su momento, se habló, me acuerdo claramente de eso. Mm. Y luego la persecución, el asesinato de Rafael Nahuel, como hecho concreto. Después viene los, el tema de este incendio. La metida de la RAN, hasta dónde. La instalación de la RAN como tal. A partir de ahí, ese sector empezó a ser muy vigilado, porque hay que decir la verdad, es, está vigilado. O sea, mm. es como que voy a sí, decir, no, es como, <risa> está lleno, hay policía. por Pero pasa esto. Desde la escuchar escuchada mariana Nahuel esta semana, está bueno porque puede resumir la semana, habló con nosotros y nos decía, mm. a ella no tiene dudas que fue Diego Frutos el que genera esta, este nuevo capítulo de eh, esta esto que te venimos narrando, que viene contando y que venís contando también vos. Para mariana Nahuel hay dos responsables, una la gobernación, que no se puso seriamente a trabajar ahí en el lugar, y por otro lado Diego Frutos. Ella dice que pase lo que pase... Porque también dejó el mismo escenario que vos... Sienten que hay una situación de un nuevo Rafael Nahuel... Además los muertos siempre son... Mapus, es así... No hay este no se cuenta del otro lado... Y ahora este super comando... Generado ayer... Con lo cual, bueno... Por un lado, ¿qué tenés? Hay una parte que pide... Sáquenlos... Sáquenlos de ahí... Queremos soberanía... Patria... Argentina... Ah, fuera de acá... No son de acá... Tenés todo eso... Y por otro lado... Che hay supuestamente un discurso de en un municipio donde va a reconocer otras culturas de hecho, este se tan, no sé cómo tal es sí. pluricultural hay otra cultura esta cultura te dice que eso es un lugar ancestral que ese lugar ancestral además es espiritual que en ese lugar espiritual además se está generando toda una energía que es, son seres de la tierra, defensores de la tierra son mapuches, gente de la tierra preexistente a vos, vos venís con este estado pero esto existían antes que vos ¿cuándo los vas a respetar realmente, como tales? Y no lo vas a tratar como un invasor a tu propiedad privada. Mm. Me parece que ahí está la cosa hoy, y en el medio de esto, de un país que tiene esto también, mucho de, mano dura, esto que se acabe, no lo planeé. Y otros dicen, che, pensemos seriamente cómo podemos generar algo mejor. No sé, me parece que todo, ahí también, fíjate, más tarde se resume quizás lo que estamos viviendo a nivel privado. Nacional. Eso te iba a decir, tal cual. La respuesta que es, más policía. Mm. Es como... En el medio, esto... De comunicados de este tipo, como el que comenzó poco la charla, que dan los que supuestamente nos representan en el Congreso de la Nación. Es fuerte. ¿Por qué? Porque, fíjate, claro está en la investigación de que a Rafael Nobel lo mataron, lo acribillaron el grupo Albatros. Y no hay nada que se haya, haya avanzado judicialmente bien en ese sentido. Entonces, empecé a saber que todo la balanza está inclinada para un solo grado. Y después discursivamente somos otro tipo de sociedad. Entonces, bueno, nada, parece que está A mí me interesa saber porque a mí siempre me quedó sí. la imagen de que en Bariloche Esa división además es muy fuerte y real y tajante. Entre el bariloche de la opulencia, de que yo pongo los límites, como se incluso una novela que se hizo hace no mucho, era Los ricos no piden permiso. <risa> y aquel bariloche del obrero que era el que incluso le hacía la casa, los ricos no hacían no tienen permiso y que la, la, la, la tiene mal. O sea, vive esto. Esto que en una imagen hace un rato me contaba... Germán, en este compartir, me decía... ...en Bariloche, ¿qué te pasa? Cuando levantás la mirada, tenés una vista... ...un cerro que te dice... ...te ubica, los cerros a veces te ubican... ...así como el mar, viste, cuando estás en el mar... ...que decís, che, qué chiquito que soy... ...la pucha, ponemos mm. algo mejor con todo esto... ...entonces, me parece que juega todo eso... Sí. ...perdón... ...no, eh, no, no, estábamos charlando... Eh, ...sí, vos sabés que justo me hiciste acordar... este ...como para ejemplificar un poco... ...el Bariloche... Eh, ...digamos, eh, los dos Bariloche que hay para meternos un poco en ese tema, estuve cubriendo, Walter, de todo lo que fueron las fiestas chilenas, de la ramada chilena, y bueno, estuve hablando con gente que se exilió en su momento, en la época después, cuando llegó el pinochetismo, no después de, de derrocar, a digamos, un golpe de estado contra Allende, y eh, me comentaban justamente eh, una lo que es una radiografía de Bariloche, alemanes que vinieron, esto en la zona de Chiloé, uh -huh. no eran ellos, eh, animales que vinieron Y se afincaron y ellos eran como los trabajadores de los alemanes ¿Qué? que vinieron. No, mira Fueron a Bariloche y terminaron siendo los trabajadores y las trabajadoras de los alemanes, digamos. no Toda esa zona, para ser un poco más grande, sí, esa región, sí, sí, sí, sí, está sí, sí, comprendida sí. por esa migración también alemana y bueno, y los capitales. Hay no. de todo. Sí. Uff, qué va. Sí, bar. sí. Eh, pero bueno, también decir que, eh, volviendo un poco ¿Mm? a lo que fue la, la, la información primera de lo que sucedió ayer, ¿no? Esto que decíamos de que Diego Frutos, hay que... Dos datos quiero decir también para el ámbito ¿Mm? más político. Diego Frutos responde, le dice llanamente, a Patricia Bullrich. Sí. Así, derecho. Sí, sí, Se sí, juntan sí, en sí. Buenos Aires, Diego Frutos vuelve viene a Bariloche, tira un par de líneas, habla con los medios amigos, etcétera Y eh, hay que decirlo también que hace dos años Eugenio Bursaco secretario de seguridad del ex Ministerio de Patricia Bullrich sí. que tiene mucha data, mucha data, anda en Bariloche, bueno, va a visitar, de repente entiendo que se compró un lugar Uf. y ahora se quiere presentar para intendente de Bariloche teniendo dos años viviendo en Bariloche porque el PRO ahí no existe. O sea, no existe como tal el radicalismo, es, es un poquito más fuerte, no hay no uh -huh. hay una por más que pueda haber una vibra pro, por así decirlo, cultural Eh, no hay no está el partido político fuerte. Uh -huh. Entonces, el dueño Ursaco viene a ocupar ese vacío del pro en la provincia de Río Negro, Mirá. y en particular en un foco grande que es Bariloche. Instalaron un líder del movimiento, digamos, lo sí. exportan para como modelo. Y ya eh, ha salido en los medios y Mirá. sí, bueno, quiero ser candidato intendente. Ay, ay, ay. Bueno, así va la cosa. 9 y 43 minutos, estamos acá en la mañana compartiendo esta mañana con Germán en especial. Y hablando un poquito de, de, del bariroche Hoy, a esta hora, en un rato nada más, eh, hay actividad o mirada por la visita del presidente a Fisca y Menuco. Eh. General Roca anda este, entregando unas 60 viviendas del plan construir, reconstruir. Y estarán y lo particular de acá, que la vez pasada fue un reclamo y que ahora se va a dar, es que ya había visitado en otra oportunidad, la, o, o ocurría la visita en Fisca Menuco y no estaba la... No invitaban al mandatario provincial porque es como que van al territorio de Soria. Y Soria dice, bueno, la foto esta es mía. Eh, y esta vez sí, protocolamente va a ocurrir el momento de estar este gobernadora, intendenta y presidente. Y bueno, parece que por ahí podría andar también un poco de madurez política ante todos los hechos recientemente ocurridos, digamos. Tanto odio, tanta bronca, ya hay quienes no pueden no encuentran manera de resolverla. Bueno, en términos políticos Entonces, sería una buena foto, ¿no? ¿De lectura? De lectura. Uf, muy fuerte. Mm. El justicialismo de Río Negro está partido, al no, medio. En Mariloche hay mucha calentura cuando nos une Río Negro. Por ejemplo. Sí. Está partido al medio. Es el sorismo con un montón de aquellos que dicen, che, era, era por acá, o sea, no abandonen acá. Y ahora quedó del otro lado nos une Río Negro. Que incluso se habla seriamente de eso, del coqueteo, porque las elecciones son en abril, entonces no te alcanzás a formar como tal, entonces las colectoras pueden ser una realidad, más que nunca en este abril. este Partidos políticos que lleven a ver el tiene que arriba, porque sabe que arrastra, porque se va a ser el candidato, entonces ya ha pasado en otros gobiernos, de hecho hubo, por sumatoria, hubo un, el último gobierno radical llegó por colectoras, por sumatoria, el PPR le sumó unos votos y así, me acuerdo yo, otras colectoras que hubo y ahí se pudo dar. En Reunero puede pasar eso. Sí. O dejar libre la candidatura de gobernador, y, pero esa es más difícil. Entonces, como... Es imposible además. El apoyo que va a tener Tortorielo, del PRO, el radicalismo y el PRO y el que que no se están llevando bien últimamente. Un ala muy grande del radicalismo provincial quiere, digamos, vamos a hacer la nuestra. Sí, <ríe> y es que y que observan que sí. es el momento de, che, ante, claro. este, ante esta... Ante un partido justicierista, partido del medio, ante la gente con tortorero que no no simpatiza, no empatiza y que sí, que no, esto de instalaciones mm. prohistas en una provincia que no esto podría puede tener, sí, seguramente los tiene. Eh, pero entonces sí, el radicalismo está en ese debate también. Volvemos, dice. Mm. Y fueron 30 años de gobierno, entonces claro, Sí. se te desiché por la gloria, oh, eh, por aquellas viejas épocas, éramos mm. nosotros, vamos, sí. Eh. Y vaya a hablar con aquel compañero, compañero en realidad no, compañero no es la palabra para justo radical. <risa> Pero hay que ver también qué pasa en el ámbito nacional, porque si se juntan eh, mm. Negri y, eh, y, máguer, y, todo, y cierran y dicen, bueno, muchachos, muchachas correligionarios, tenemos aquí todo junto de vuelta. Ahí está el quilombo también. Sí. Sí, el radicalismo en eso, estaba viendo que el escenario está este esto, imagínate que todos están, dice, che, al final capaz que qué, fíjate, ante el descontento, la bronca, la inflación galopante, la desesperación, mirá y en cualquier momento capaz que dice, che, vamos a darle a aquel que la lleve, ¿viste cómo <risa> así? A lo boca, hay que dárselo al negro y barra. <risa> Una cosa <¿no? risa> <risas> 9.47 minutos Estás acá en la mañana de ¿Cómo viene la mano? Mirá esta canción justo